El Círculo Secreto. When Se anunció y ha pasado nos preguntamos en la invasión del área 51 en los Estados Unidos en el estado de Nevada. Y uno de los investigadores que mejor conoce este asunto, que más sabe sobre el Área 51, está con nosotros en La Rosa, los vientos en el círculo secreto. Escribió en la esfera de los libros un libro titulado Área 51. Él es eh, David, eh, Benito David. Eh, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias por, por llamarme y bueno, encantado de estar con vosotros. Supongo que en estos días has pensado mucho en esas jornadas de investigación que tuviste en el Área 51, eh, pero da la sensación un poquito de que noticias como esta ocultan un poco lo lo que hay y muy importante sobre el Área 51. Bueno, a mí esto, lo que ha ocurrido estos días me, me parece una auténtica... Temeridad, una temeridad por eh. un lado sí, sí. una fricada pero también una auténtica temeridad es como si Fernando rueda que ha estado con vosotros seguro que lo conoce perfectamente es como si se juntan unos cuantos eh, españoles y quieren adentrarse en el ¿En centro el de operaciones que hay o, o debajo de la Cibeles por ejemplo eh, no sé me parece por un lado como decía Bruno un poco fricada pero por otro lado una temeridad porque los americanos no sean han chiquitas <risa> Tú has estado allí, has eh, conocido el lugar, eh, eh, podemos eh, citar muchas cosas, eh, pero eh, antes de que se conocieran esas informaciones sobre la existencia de algo, entidades eh, biológicas extraterrestres, ¿se conocía eh, la existencia de secretos en relación a la L-51? ¿O la explosión mediática de esa información fue también eh, las eh, primeras informaciones que hubo? ¿Existía algo antes eh, de toda esa ola informativa sobre la L-51? A ver, siempre han existido eh, pues muchas historias, por un lado, como yo llamo, la parte A y la parte B. Lo que pasa es que eh, parece que por cierto sector nunca se quiere dar a conocer... La parte A y real de Área 51, que durante mucho tiempo ha sido secreto, pero que hoy en día, eh, y bueno, desde hace ya muchos años, se desclasificaban documentos y están ahí. O sea, se han llevado eh, toda la serie de investigaciones para desarrollar, sobre todo a raíz de del eh, término de la Segunda Guerra Mundial, con... Eh, tanto soviéticos como, como americanos adoptan esos eh, proyectos que comenzaron los alemanes y continúan desarrollándolos y sobre todo empieza la Guerra Fría, comienzan a desarrollar eh, aeronaves de reconocimiento, tanto rusos como americanos y básicamente es lo que se ha desarrollado en el área 51, si bien es eh, algo que está muy compartimentado, o sea, es decir. Que nadie conoce todo lo que ocurre en el 51, sino que cada uno conoce la parte que necesita conocer para llevar a cabo su trabajo. Una de las cosas que tú contaste en el libro, una de las informaciones que quizá explican parte del secreto, es que en lugar se certificó la existencia de explosiones nucleares. Bueno, eh, por un lado, eh, esas explosiones nucleares que llevaron a cabo muy cerca de, de era cincuenta y uno, pero por otro lado también algo muy importante que es lo que yo llamaba el, el humo de la muerte, y es que se allí se llevan a cabo ...en los llamados Black Projects... Mm. ...los proyectos eh, secretos... Eh, ¿qué ocurre? ...que ocurre... Sí, ...se sabe por ejemplo, que no también habían secretos... Eh, claro. ...seguramente es una cortina de humo... ...toda la información para ocultar... Lo, ...lo que había muy importante... ...pero muy terrestre en el Área 51... ...pues hombre, hubo declaraciones... ...de antiguos trabajadores de la CIA... ...que decían que estaban encantados... ...con que la gente especulara... ...con extraterrestres... ...y de alguna forma que jugasen a marcianitos porque mientras tanto ellos iban desarrollando eh, pues estos aviones de reconocimiento y la gente pensaba que eran extraterrestres. Ellos de esa forma tenían vía libre para seguir de vez en cuando apareciendo pues con esas eh, extrañas luces en, en el cielo y les interesaba que la gente pensase que eran extraterrestres. A mí me gustaría comentarte David que al igual que hemos hecho la mención con, con Fernando de que hay personas que han trabajado en estos organismos que son eh, pues eso con muchísimos secretos, expedientes que, que es muy difícil conocer pues que me imagino que también en la investigación que tú hiciste pues eh, que llegarías o tendrías información sobre alguna de las personas que trabajan en el área 51 y que haya filtrado información de los proyectos que o alguno de los proyectos que se estaban llevando a cabo allí? Pero no solo filtrado, sino que se ha dado a conocer, eh, con el tiempo se ha desclasificado, eh, algunos de los eh, proyectos se ha contado con pelos y señales, los proyectos que se han llevado allí a cabo, incluso eh, hay fotografías, eh, se ha hablado de algunos de bueno de, eh, de algunas anécdotas que un poco como por ejemplo que por allí corría mucho el alcohol porque era todo muy aburrido mucho más de lo que la gente pudiese eh, imaginar. Y son documentos que están al alcance de muchos, pero, como digo, buena parte de, de los investigadores parece que no quiere que se conozcan. Únicamente quieren dar a conocer la parte relacionada con extraterrestres, pero hay otra mucha eh, información relacionada con, con investigaciones reales y muy terrestres que se han llevado a cabo allí. ¿Qué tipo de aviones secretos se, se experimentó con ellos? ¿Se, ¿Se conoce que se desarrollaron en el lugar? Porque el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado la existencia de secreto en la Area 51 que es parte de una base aérea, la base aérea de Hélice en Nevada. Pues, por ejemplo, el, el primer avión que se desarrolló allí fue el avión de reconocimiento U dos, hubo un derribo muy famoso por parte de los de los soviéticos eh, y ese fue el primero de los desarrollos. Otro avión también muy famoso ha sido el, el f 117 Y ese trajo mucha polémica porque una vez que se eh, dejó de, de investigar con, con ese avión y de desarrollar, hubo una quema de. de todas esas piezas. Era el eh, una pintura que le hacía ...que no le detectasen los, los radares... ...y eh, la ingesta de esa quema provocó que muchos eh, trabajadores... Eh, ...sufriesen cáncer por, por, por, por respirar ese humo... ...porque lo que eh, las incineraciones de las antiguas pies... ...se las llevaron a cabo allí en una zanja eh, abierta... ...en lugar de llevarlo a una incineradora oficial... ...pero como era eh, un proyecto clasificado no la podían llevar a, a una incineradora que estuviese fuera de la era 51. Por lo tanto, ese fue uno de los motivos por lo que hubo tanto secreto y no querían reconocer que la existencia de la base durante tantos años. Tú eres una de las personas que ha investigado, que has publicado sobre este asunto. Cuando se revisa esa información, esos documentos, se da cuenta uno de que en la era 51 hay muchas cosas serias, eh, que todo esto parece emborronar. Un poquito toda la información seria y mucha que los investigadores se habéis recopilado. Pues sí, eh, todo lo que se ha desarrollado en área 51 eh, yo creo que tiene muchísima seriedad y como digo, pues también interesa que se juegue a, a marcianitos y que es verdad que hay muchísimos eh, que se hacen llamar investigadores, incluso trabajadores que dicen que, que han estado allí como Bob Lazar, pues que aprovecharon... Eh, todas estas informaciones en una época en la que se había especulado mucho y la gente tenía necesidad de saber. De alguna forma estaban esperando que, que saliese alguien que, que contase este tipo de historias y unos cuantos, entre ellos Bob Lazar, lo que hicieron fue darles al público lo que querían. Eh, fueron bastante listos y, bueno, bajo mi punto de vista, porque no hay ni una sola historia relacionada con, con extraterrestres que de verdad pueda decir uno que, que, que es 100% creíble, ¿no? Siempre coge a por algún lado. Han detenido a varias personas, entre ellos esta semana creo que ha sido a, a dos youtubers. Me imagino que en otras ocasiones también han, ha intentado alguno infiltrarse allí a ver si sacaba alguna información. De hecho hay unas imágenes eh, muy, muy célebres que yo invito a la gente que la busque por YouTube y son unas señoras mayores con una pickup que se meten de lleno en, en, en cruza la barrera de Área 51 y salen los famosos camoduz, los de seguridad, salen directamente a por ellas. Ha habido a lo largo de todos estos años gente que se ha internado y ha sido eh, arrestada por el sheriff nunca por la gente de, de dentro de Área 51. Después eh, conocemos algunas cositas además, eh, pero después de conocer la actualidad Segunda Cero que llega ya mismo. en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa continuamos en las rosas ventos os recordamos almodilla Rosa Vientos en Twitter Almodilla Rosa Vientos para cualquier comentario cualquier pregunta una hora de programa que comienza ahora mismo en donde vamos a tener unos minutos más el círculo secreto vamos a tener también Mundo Bizarro y Eureka vamos a conocer la existencia de momias y momias que se han confeccionado ahora mismo, hace muy poquito tiempo en Nueva Guinea y vamos a conocer también los primos Ig Nobel Eureka comado Martínez Pero será después, insistimos, eh, unos eh, minutos más en el Círculo Secreto hablando del Área 51. Y Benito ha mencionado hace tan solo unos instantes el nombre de Bob Lazar desde luego hay un antes y un después de las revelaciones de este personaje revelaciones de un ingeniero que trabajaba ahí en el era 51 y que había visto, dice dice que había visto los restos y los tripulantes de los objetos estrellados de los ovnis que habían sido conducidos al lugar pero existía información antes sobre lo que pasaba en la era 51 fue esa información que dio a conocer Bofe, Lazar una cortina de humo sobre lo que de verdad estaba pasando. David Benito, ¿qué opinas de las revelaciones de este ingeniero? Bueno, eh, hubo unas revelaciones anteriores eh, de, de otro, otro famoso personaje relacionado con y o sea, 51, que es John Lear eh Lo que hizo Bob Plazar fue también recoger toda esa información que, que en un primer momento había comenzado a revelar eh, John Lear y junto con, con otras historias y eh, y revelaciones que no habían sido tan, tan célebres, Pues supo eh, construir una, una historia que finalmente llegó al al público y, y bueno junto con bueno pues revelando por ejemplo que existía una famosa y base incluso dentro de área cincuenta y uno que se llamaba eh, S cuatro era eh, un, un lugar que estaba camuflado incluso las las puertas que daban acceso a este lugar estaban camufladas perfectamente con, con la montaña y ahí en ese en ese sitio es donde él dijo haber eh, visto una Eh, una nave extraterrestre, incluso un cuerpo, y donde se llevaba a cabo eh, lo que es la, la tecnología de ingeniería inversa, que es a partir de una supuesta nave que él eh, había visto y que tenían allí los, los americanos, era intentar averiguar cómo, cómo funcionaba. Ya digo, que, que todas esas informaciones previas que hubo a, a la historia de Bob Lazar, él las supo eh, bueno, eh, engranar y dar a conocer eh, al, al público para llegar mucho más que las historias anteriores. Es importante esto porque hay un Área 51 antes de esas revelaciones de Bob Lazar. Una de las cosas que se supo en los últimos tiempos es la existencia, y tú lo documentaste, ¿no? La existencia de problemas de salud en las personas que habían vivido cerca del Área 51. Sino como si eh, las radiaciones o lo que fuera estaba influenciando en su cuerpo, en su salud? Bueno, eh, gente que vivía cerca, incluso gente que, que trabajaba allí. Uh -huh. eh, bueno, hubo varias veces eh, que, que tuvo que ser desalojada por por las pruebas nucleares que se llevaban a cabo. Pero lo más importante es lo que yo citaba, el humo de la muerte. Eh, ...gente que tuvo que, que respirar ese ese humo... ...sobre todo con los famosos aviones F117... ...un humo tóxico... Eh, ...gente que terminó no siendo capaz ni... ...yo me, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos... ...no eran capaces ni de soplar la, las velas de cumpleaños... ...porque tenían los los pulmones deshechos ...¿qué ocurrió con esto?... ...que Área 51 al ser un lugar que su mm, oficialmente no existía... No podía dar a conocer eh, ni podía admitir que había antiguos trabajadores que que habían enfermado tras llevar a cabo eh, la quema de estos residuos allí. Eh, como tampoco existía y eh, los trabajadores al pedir una indemnización tampoco se la podían dar por lo tanto hubo una, unas historias eh, un tanto tristes porque hubo gente que después de haber estado muchos años trabajando allí y dar su vida prácticamente pedía unas indemnizaciones incluso para costear sus medicamentos y, y, y no se las dieron yo en su momento dije que, que allí había gente que no era humana pero no porque fuesen extraterrestres, sí, sí, sino porque sí. eran carentes de humanidad. Y... Esas, eh, esos eh, problemas eh, de salud que tenían las personas eran compatibles eh, con parte del relato que ha existido sobre el era 51, eh, con eh, la existencia de proyectos eh, secretos, no necesariamente de naves de otros mundos, eh, pero que algo ocurría ahí en la era 51, también conocida como Grun Lake. Tú has estado en el lugar eh, físicamente como ese. Si tuvieras que hacer un relato, una explicación de... ¿Cómo era el, el lugar? ¿Cómo es el Área 51? ¿Cómo es el, la base de Nelis, ¿Qué dirías? Bueno, eh, yo he estado en los, en los aledaños. Hay dos, sí, claro, dos claro. puertas, sí. hay dos accesos básicamente, aunque hay alguna que otra brecha, a través de la montaña se puede acceder a, a ver el, el lugar, pero eh, hay dos entradas. Eh, ...una de ellas que tiene las famosas... Eh, do, ...una doble barrera... ...en la que, bueno, ahí te, te dicen ya... ...que no, que no puedes eh, atravesarla... ...y, eh, bueno, cuando te... ...cuando llegas muchas veces... Eh, ...ves que hay una garita que está... Eh, ...completamente vacía, nunca hay nadie... ...sino que es en la segunda donde están... ...los famosos eh, guardias de seguridad... ...llamados Camoduts... ...que ellos ni siquiera tienen acceso... ...al corazón de las instalaciones... Y luego hay una segunda eh, entrada, eh, que es la, la back gate, la puerta la, la entrada de, de atrás, que esa no tiene barreras. Eh, únicamente hay un, dos carteles que te indican que está prohibido traspasarlos y al fondo te encuentras en un montículo. Yo tuve la, la experiencia de vivirlo. Eh, hay una, una famosa, la famosa pick-up con los Camoduz que cuando, cuando llegas ellos están con, con las luces apagadas de, de, de la pick-up pero cuando llegas te las encienden para avisarte de, de que bueno pues estés con mucho cuidado porque cualquier paso en falso si atraviesas esos carteles que que, que ellos consideran bueno que son el, la, la zona restringida como decía antes ellos no te van a arrestar van a llamar al sheriff Porque ellos no tienen jurisdicción, o sea eh, ellos no tienen eh, de alguna forma legalidad para, para arrestarte, porque ellos no son, no son nadie en ese sentido no entonces llaman al sheriff y rápidamente va, va, eh, va a llegar al, al lugar, incluso como se ha visto estos días. Eh, era el propio sheriff, Serif, y, bueno, seguro que hay, mucha gente ha visto las imágenes, era el propio sheriff el que estaba en, justo al lado de la barrera eh, intentando, pues, eh, eh, de alguna forma, si aquellos que lo traspasaban iba a ser eh, a, arrestado, ¿no? Pero era, como digo, el propio sheriff y no la gente de seguridad de Área 51. ¿Tú no crees, David, que a lo mejor, eh, como bien has dicho antes, eh, esa zona era secreta y una vez que ya salió a la luz y se sabía lo que supuestamente estaban haciendo allí, más en la, las elocubraciones, si en algún momento dado ellos, eh, viendo que podrían tener algún peligro o que se pudiera, no sé, eh, informar de algo que no quisieran, no hayan trasladado parte de esos proyectos de investigación a otra zona que hoy por hoy a lo mejor eh, sea desconocida o, o no se tenga eh, esa información. Bueno, eh de hecho eh, parte de Área 51, muchos investigadores que son los que han desclasificado información dicen que lo que podemos ver eh, no es ni la décima parte de lo que hay eh, en en el subsuelo de cincuenta Área 51, que hay otras eh, muchas eh, instalaciones, de hecho eh hay supuestos planos que que revelan que hay muchísimas eh, otras bases ...a lo largo y ancho del suelo americano... ...incluso que podían estar eh, comunicadas... ...a través de, de un medio de comunicación eh subterráneo. Área 51, que duda cabe... ...que ha cogido muchísima fama... ...pero hay otras eh, muchas eh, instalaciones... ...podemos hablar de Dulce... ...que también se ha hablado muchísimo de ello... ...de un Área 52... ...en fin, hay otras muchas instalaciones... Que, que siguen trabajando y otras que seguro que, que continúan y, y no se han dado a conocer. Y lo que ha pasado en estos días eh, no contribuir no ayuda para nada a que se sepa la verdad. Se, se han pozoñado un poquito todo lo que ocurre y todo lo que se sabe sobre el Área 51, ¿no? Bueno, eh, yo creo que, que se le ha querido dar también más misterio del que tiene porque eh, si bien es verdad que desde hace tiempo se han eh, desclasificado documentos y hemos sabido lo que allí se ha desarrollado sí que es verdad que en los últimos años las investigaciones aunque nunca vamos a saber todo evidentemente se han centrado en en el desarrollo de de aviones eh no tripulados había uno de ellos que ya solo el nombre asusta, se llama la, la bestia de Kandahar. Uh -huh. eh, ese y otros muchos se han seguido desarrollando en, en Área 51. Y bueno, yo creo que con el tiempo también vamos a conocer eh, otros desarrollos eh, Y, ...y nos daremos cuenta que, que no tiene tanto misterio como se ha querido eh, eh, dar a entender... ...sí que es verdad que evidentemente son eh, proyectos negros, como llaman ellos... ...a los que destinan fondos sin tener que dar ninguna explicación de lo que se está llevando a cabo allí... Eh, Y ellos consideran que, que eso ataña a la seguridad nacional. Por lo tanto, si se desvela algo eh, que sirve para bueno, eh, proteger a, a, al país, pues eh, eh, ellos lo consideran muy grave. Por lo tanto, desvela. Eh, Ese es el motivo por el que no quieran dar a conocer la información de lo que se está llevando a cabo allí, más allá de que dentro de unos cuantos años sepamos lo que actualmente se está desarrollando. David Benito es el investigador español que más sabe sobre el Área 51. Ha estado allí, ha escrito un libro y nos ha acotado aquí en La Rosa, los vientos en el Círculo Secreto lo que conoce, lo mucho que conoce sobre este asunto. David, muchas gracias. Muchas gracias. Lo mucho que conozco, pero lo poco que conozco para lo que se lleva Más que cualquiera de nosotros, ¿eh? Sí. Entonces, pues si, te, un... si te hacen una invitación, no tienes dudas, ¿no? en ir Yo iré encantado, vamos, encantadísimo. Gracias, David. Venga, un abrazo. Un abrazo.